Cuentos de hadas españoles Asmund y Singhi Érase una vez una familia real que vivía en un hermoso y feliz reino El rey y la reina tenían un hijo, Asmund, y una hija, Singhi Y los amaban profundamente Tanto al príncipe como a la princesa se les enseñó todo lo que un buen príncipe y una princesa deberían saber Y crecieron para ser inteligentes, talentosos y hábiles Había una cosa que ambos amaban profundamente, la naturaleza. Finalmente he convencido a padre. ¿De qué? ¿De los robles? Corrección, del roble, no de los robles. Ah, oh, venga! Sabes bien que yo, como tú, también he querido quedarme en uno de esos árboles... No puedes ir sin mí ¡Au! Por supuesto que le he hablado a padre de los dos árboles ¿Y? Y está de acuerdo ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Haremos una casa en esos árboles viejos y huecos! Imagina vivir dentro de un árbol Justo en medio del bosque Y aún así, cerca del palacio, cerca de madre y padre Asmund, tenemos mucha suerte! Así que el príncipe y la princesa cortaron los dos viejos y huecos robles en el bosque Justo al lado del palacio Y construyeron sus casas allí Llevaron sus mejores muebles Sus cosas favoritas a sus casas en los árboles Los dos eran muy felices en el bosque Se despertaban con los trinos de los pájaros Comían al aire libre a la sombra de esos enormes árboles Como si todos los días fueran un hermoso picnic Un día sus padres les enviaron un mensaje Salve su Alteza, Príncipe Asmund y mi dama, Princesa Singi ¿Qué ocurre, Jonathan? El rey y la reina les han enviado este mensaje Gracias <ríe> Esto es para ti, hermana ¿Qué dice? Aparentemente, el príncipe Rin, del reino de Rebama, está enamorado de ti Y desea venir a pedir tu mano en matrimonio ¿Qué? Déjame ver He oído que es muy guapo Y yo he oído que él tiene una hermana muy guapa Entonces, ¿qué opinas? ¿Lo conocerás? No sé, ¿cuándo va a venir? El próximo viernes, dentro de cinco días Madre y padre quieren que regresemos al palacio Todavía tenemos cinco días, no tenemos que regresar hoy Regresaremos el miércoles Dos días deberían ser suficientes para que te vistas <risa> Por supuesto que no, no voy a vestirme de forma especial Dejaré que me vea exactamente como soy Pero resultó que otro par de hermanos vivían en el bosque Una bruja y un mago Una mañana, mientras Asmund y Singi salieron a navegar por el lago La bruja y su hermano los vieron Al ver la belleza de la princesa Singi, La bruja se sintió consumida por los celos ¡Vaya! ¿Cómo se atreve a alguien más guapa que yo a venir a vivir aquí, en mi bosque? He oído que su belleza es tan famosa que un príncipe de la tierra lejana viene a su encuentro. ¡No voy a permitirlo! ¡No voy a permitirlo! ¿Qué vas a hacer al respecto? Sé muy bien lo que tengo que hacer. ¡Qué pajarito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué ha sido eso? Nunca he visto un pájaro que se haya comportado así. Nunca. <risa> Tal vez el príncipe Ring lo envió a buscar un recuerdo de ti. ¿Qué? ¿Alguna vez hablas con sensatez? <risa> Singi y Asmund no tenían idea de que el mal estaba acechando para atacarlos La bruja tomó el collar de Singi y adquirió su hermosa figura Su hermano lanzó un hechizo maligno sobre los robles Duerme, duerme ahora y duerme tranquilo y arropado Dormíos hasta que el mediodía se vuelva tan oscuro como la noche Ahora dormirán para siempre El mago se dirigió a la familia real para dar la bienvenida al príncipe Ring Desapareced ahora fuera de mi vista Volved solo cuando el mediodía sea tan oscuro como la noche <ríe> Ahora se han ido para siempre Mientras tanto, el príncipe Ring arribó a puerto Y tan pronto como vio a la bruja, ahora convertida en la princesa Singy, El príncipe Ring se quedó fascinado por su belleza Mi señora, vos debéis de ser la princesa Singi Sí, Alteza Real Y estoy deseando navegar a vuestro reino con vos Pero, ¿qué dirán vuestros padres? Mi padre ha tenido que ir a la batalla Por lo que desea que naveguemos de regreso a vuestra tierra Y ellos mismos irán con regalos para la boda Yo ayudaré en la batalla ¡No! Mi padre desea que regresemos navegando Muy bien, entonces vamos Espera en tu barco hasta que yo traiga algo que realmente aprecio mucho y que quiero llevar conmigo ¡Claro! El príncipe encontró todo este asunto bastante raro Pero nunca sospechó nada tan malvado como que se tratara de una bruja y no de la princesa Singy. Así que hizo lo que le pidieron. La bruja se internó en el bosque y arrancó los dos robles donde dormían el príncipe Asmund y la princesa Singi, ya que ella no quería que quedara evidencia de lo que había sucedido. La bruja se llevó los árboles con ella a la tierra del príncipe Ring. La bruja y el príncipe navegaron al reino del príncipe Ring, donde sus padres y su hermana les dieron una cálida bienvenida. Se construyó una mansión para la bruja para que ella pudiera permanecer cómoda hasta que sus padres vinieran para la boda. La bruja plantó los viejos robles en el jardín, con Asmund y durmiendo todavía allí. Nadie podía ver los árboles, ya que eran muy pequeños. El príncipe Ring visitaba a la bruja a menudo y la llevaba a su casa en los banquetes reales con su familia. La bruja estaba harta de comportarse como una princesa. Odiaba sonreír todo el día y ser amable con la gente. Día tras día, la bruja se ponía cada vez más molesta de tener que ser amable y buena. Quería comer mucho más de lo que podía. Quería bailar salvajemente y rugir como una bruja en lugar de hablar cortésmente. ¡Oh, la bruja estaba enojada! Regresó a la mansión y allí... Pateó y gritó cientos de veces la misma cosa. ¡Ah! ¡Ah! Estoy harta de ser mis buen comportamiento con zapatitos de salón. ¿Dónde está la vida salvaje del bosque? ¿Dónde podría patear, correr y gritar todo lo que me gustaba? Odio sonreír todo el día Odio hablar de manera amable y educada Y me muero de hambre ¡Qué poco comen! ¡Qué poco comen! ¡Ay! ¡Me comeré a mi hermano si no me trae comida pronto! ¡Ahora mismo! De repente el suelo cedió ...y su hermano apareció con una mesa repleta de comida. ¡Se acabó! Un día más fingiendo ser la princesa... ...y yo misma mataré al príncipe. ¿Estás loca? El rey de este territorio es realmente poderoso. Nos castigará a los dos. Entonces trae de vuelta la singe original y huyamos. No puedo... Les induje un hechizo para que duerman hasta que el día se convierta en noche, lo cual es imposible ¡Asmun y Zingy nunca regresarán! ¿Tú? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero el hermano de la bruja estaba muy equivocado El mago insensato no sabía que a veces el día se convierte en noche Se conoce como eclipse cuando la luna cubre el sol, así que no hay luz en la tierra y el día se convierte en noche, aunque solo sea por poco tiempo. Esto fue lo que pasó al siguiente mediodía. ¿Qué? ¿Un almuerzo? No pienso ir. ¿Me hablar? ¡Oh! Deja que venga el príncipe hoy y lo mataré. ¡Ah! Aquí. <risa> ¡Adelante! ¡Adelante! La bruja se ha convertido en ti Mi collar, aquel pájaro Y ese debe de ser el príncipe Rin Debemos avisarlo Esa noche, cuando el príncipe Rin regresaba Después de dejar a la bruja en su mansión Asmund lo detuvo en su camino de vuelta ¿Quién eres tú? ¿Por qué te interpones en mi camino? Soy el príncipe Asmund Hermano de la princesa Singi ¿Entonces se acabó la guerra? ¿Dónde están tus padres? No hubo ninguna guerra Y la mujer que se queda en la mansión No es mi hermana ¡Ella no es la princesa Singi! ¡Es una bruja! ¿Cómo puedo creer lo que estás diciendo? ¡Ella no es la princesa Singi! ¡Soy yo! ¡Ven con nosotros! Asmund y Singi llevaron al príncipe a la mansión a la ventana de la habitación de la bruja, donde estaba pateando y gritando de nuevo.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 ¡No lo harás! ¿Cómo habéis regresado? <ríe> Porque el mediodía se convirtió en noche ¿En serio? ¿Cuándo? Deberías revisar tus conocimientos generales Debemos enviar un mensaje a madre y padre Deben estar preocupados por nosotros Así que un mensaje fue enviado a los padres de Asmund y Singhi Ellos también habían sido liberados del hechizo cuando el día se hizo noche. Todos ellos visitaron el reino del príncipe Ring. El príncipe se había enamorado locamente de Singi y Asmund se había enamorado de la hermana del príncipe Ring. Las bodas de ambos se celebran con gran pompa y esplendor y todos vivieron felices para siempre. En cuanto a la bruja y al mago, estaban encerrados en los mismos robles, donde permanecían incluso cuando el mediodía se convertía en noche.